Vamos a saludar a Javier Blanco, que es el presidente de la Asociación Vecinal de Villaparque, que están laburando para recuperar el club. ¿Cómo andás, Javier? Hola, buen día a toda la audiencia. Eh, gracias por la invitación. Y bueno, vinimos a contar un poco la experiencia de, de estar en ese lugar hoy día. Bueno, buenísimo. ¿Cuándo, ¿cuándo arrancó este proceso de querer eh, recuperar el club Villaparque? Eh, arrancó el 18 de septiembre. Hicimos una asamblea. Eh, y ahí ya cambió todo el personal y nosotros agarramos la manija en esa fecha y bueno, incansable trabajamos trabajamos para eh, tratar de hacer algo bueno y me presentó la ocasión de un festival de boxeo un amigo que trabajamos en conjunto claro y largamos con más fuerza a todo y bueno, gracias a Dios se pudo dar todo. Este festival fue el fin de semana, eh, este que pasó... ¿Y qué, qué tal estuvo eso? La verdad que agradecido con la gente, explotamos, creo Ajá. que más de 600 personas. ¡Uepa, en serio! Sí, eh, con chicos de todos lugares de la, de la ciudad. Impresionante. Sí, uh -huh. eh, nosotros le damos esa suerte, así que eh, siempre digo que las críticas son buenas, eh, ninguna mala y eso es lindo para seguir trabajando. y, y Yo ayer mencionaba, eh, ayer no, el, el otro día cuando anunciábamos acá el Festival de Boxeo que el club había tenido una época, no vamos a decir de gloria, pero una buena época, incluso teniendo un equipo de fútbol en la primera división, lo recuerdo de seguirlo, y después recuerdo haber vuelto al club y encontrar un, este, unas instalaciones deterioradas directamente en decadencia total, hasta supongo su falta de utilización absoluta. Exacto, sí, nosotros nos encontramos con un club destrozado, total no es que la palabra creo que era chica uh -huh. no tenemos nada, no hay baños no hay instalación de luz, cuando nosotros agarramos no hay eh, bueno, el sistema está, pero no había eh, nada de redes de agua, nada no hay nada, lo tenemos que hacer todavía más prolijo, pero nos encontramos con total destrozo así que esperemos que eso eh, nos dio fuerza para tratar de decir Hay que darle para adelante. Bueno, eh, eh, no es un buen tiempo encima para empezar con estas cosas. Sabemos que políticamente hay una onda de que todo lo que lo que se mueva solidariamente o que sea un poco colectivo es mal visto y estigmatizado. Eh, cómo se decidieron y cuánto costó juntar gente del barrio que le pusiera el hombro a esto. <risa> eh, está buena esa palabra porque yo saqué en las redes sociales que que había que lo esperaba tal día, tal fecha. Eh, fuimos eh, un amigo y yo, nada más. Dos. Y, y dos. En el arranque eran dos. muchachos dos. que eran de un, no, no lo digo, pero de una cosa política, eh, y nada más. En total éramos cuatro. Por eso siempre digo que es más cómodo así, porque el día mañana que venga alguien a decirme, eh, yo tengo todo grabado, mira esto, cuando nosotros empezamos a trabajar, era esto, hubiese venido ese momento, y sí te damos un poco de voz, pero nosotros yo saqué por muchos lugares y nadie se sumó, y hoy día tenemos una asociación formada y nada, tiramos para adelante de ese momento, pero la decisión fue mía y con un chico amigo y unos hermanos que tengo, eh, así que nada, contento por ese lado, así que hoy creemos que no es nuestro, el club es, de la, es del barrio, pero creo que le vamos a poder dar mucha, muy muy buen funcionamiento en, en lo que en los colectivos. ¿Cuál es la expectativa realista del club? ¿Qué quieren hacer? Supongo que también pensarán ir paso a paso Pero, ¿qué actividades pueden ofrecer a, a las personas del barrio? ¿Puede ser un punto de encuentro? ¿Incluso para un, un baile? Una, ¿Una comida popular? Exacto, el baile afuera Siempre lo digo Porque eh, viví muchas épocas Y no sirve por hoy día Es mucha inseguridad Tenés muchos problemas Eh, que van a arreglar cuentas esos lugares, de pasado O sea, para mí pasaron de moda eso ya. Sí, Peña, kilo, pero primero refaccionarlo. La idea nuestra es tratar de trabajar socialmente, dando clases de, de gimnasia para gente adulta. Muchos me opinan el tema de poder dar Newcom, que hoy se juega mucho. Sí eh, Después, fútbol infantil, porque los grandes gastos y no estamos para eso. Y después si lo podemos acomodar, bienvenido sea eh, alquilarlo o prestarlo para gente humilde, para un, para un cumpleaños, una fiesta, es algo social, lo nuestro, pero sí queremos las instalaciones y el día que les estén bien puestas, porque la idea nuestra es tratar que estén eh, de 10 las instalaciones, cuidarlos. Uh -huh. eh, ¿Tienen algún respaldo económico, eh, algún aporte oficial del Estado o, o por ahora se le están rebuscando? ¿De otra manera y de qué manera en todo caso eh, no gracias a dios tenemos la provincia fue el primero que se sumó en este Ajá. en este levantamiento del club vendríamos a decir eh, mucho respaldo de, de lo que es el deporte en este caso del ministro de deporte eh, nos dio una mano muy linda y después el municipio eh, no pero no creo que no sea por algo especial pero eh, no se sumó para nada, pero bueno, el respaldo sí lo dio la provincia en este caso, así que agradecidos con eso, y bueno, poder seguir trabajando de esa manera estaría bueno. Uh -huh. Bien. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu recorrido? ¿Vos sos del barrio? ¿Viviste siempre ahí? ¿dónde, ¿Por dónde has estado? ¿A qué te dedicás? Contanos algo de vos. Eh, yo toda la vida de eh, vivía en Villa Parque, vivía en la Rucanelo, Y sigue la, la Realicó, estaba la vuelta claro. nomás el club. Sí. Eh, claro, yo, ¿El club está en la Rucanelo? Eh, no, en la Realicó. En la Realicó. Sí, yo viví en claro. la Rucanelo, a la vuelta no el A la el vuelta. Club, sí. Y después, bueno, hoy, después que me hice adulto, me estoy en Agutaló hace 30 años y nomás pegado. Y tengo mi familia ahí en el barrio de Agutaló. Eh, así que, pero siempre volví a tener un negocio ahí en lo que es el barrio. Así que siempre pero me habían convocado y nunca quise porque yo quería ser el que podría agarrar el sartén del mango en ese momento, quería decir, así que esperé, esperé, hasta que un día cerré todo lo que tenía para hacer de lo que es eh, el negociocito que tenía y, y un día paso por el club, miro para adentro y vi que estaba como si miro así, todo claridad, miro, le habían sacado las paredes, el escenario, todo el club. Así que me fui a casa, me puse a pensar y volví creo que me crucé con este amigo que estamos trabajando hoy día y le comenté y me dice yo te apoyo Javier, bueno y ahí empezamos mm. sacamos, le fui al a, creo que lo conocés, me dijiste vos, a Augusto le pedí la llave del club antes de la asamblea me acuerdo que le pedí la llave y el estatuto y y ahí empezó mi recorrido pero yo antes practicaba boxeo eh, claro. entonces mi mi vinculación con el club, e incluso peleé yo ahí una vez, pero creía que iba a tener suerte por ese lado porque tengo mucho conocimiento de lo que es todo el tema de club y eso, porque cuando iba a boxear y veía y escuchaba, así que nada, por eso lo decidimos y bueno, mi recorrido es ese, este eh, boxeo hay andado por toda la provincia con el tema sí, ese. Sí, eh, eh, bueno javier blanco con quien estamos conversando eh, eh, so es un boxeador eh, eh, relativamente conocido importante desde de una de una época de hace unos años más vale si sí, lo era eh, y eso me ayuda un montón eh, de ya que para lo bueno a veces para lo malo no es bueno porque uno lamentablemente ha tenido cosas malas en su vida pero hoy tratamos de, de mejorar en ese aspecto escuchando mucho a la gente ...escuchando muchísimo en todos lados... Eh, ...para mejorar... ...hoy sacas algo en redes... ...al rato ya te dicen que esto, que aquello... ...y ha uh -huh. llegado meses... ...no contestes, no hagas esto, listo... ...trato de eso... ...porque lamentablemente la sociedad... ...estamos todos complicados... Sí. ...y entonces hay un veneno... ...para qué quieres hacer unas cosas buenas... Terrible. ...entonces tratamos de, de escuchar todas las voces... ...y de ya pegarle para adelante... ...el, el objetivo que tenemos nosotros... ...es tratar que el club cuando pase, eh, digan de hermoso club del barrio, o podemos eh, decir, eh, vamos a solicitar el club para hacer un evento y poder el club poder estar eh, dispuesto para esas cosas. Javier, eh, recién mencionabas la posibilidad del fútbol infantil, ¿en qué lugar se imaginan que podría ser posible esto? ¿Con qué profes? Es, hay un par de gente que quiere, como siempre te digo, Te dije hace un rato, eh, yo tengo el sartén de mango, entonces siempre veo las cosas. Eh, hay mucha gente que quiere sumarse pero uno lo tiene que tomar con pinzas porque hoy trabajar con chicos no es tan fácil. Eh, todo el tema de que pasa hoy día, que cualquier cosa de uno, uno lo toca, uno le dice o, o lo lleva, eh, está con pinzas, entonces hay que trabajar y ver la y ver esa clase de gente que uno quiere meter en esos lugares Así que está muy la idea nuestra es trabajar con chicos infantiles porque el para grandes es mucho gasto. Así que vemos hay un par de, de gente, se me ofreció un chico que tiene eh, que es director técnico y bueno, pero yo le dije que inferior eso no porque es gastos y no podemos solventar nada todavía, es claro. que el club tengo un respaldo eh, lindo y bueno, que creemos podemos hacerlo. Sí, se entiende, más vale. Eh, en este momento, el, ¿el club, por ejemplo, abre diariamente, cada día por medio, hay actividades, se están haciendo vero o cómo se está manejando? A ver No lo podemos ofrecer a nadie. Primero, como ya te dije, no tenemos ni una abertura atrás. Ah, todavía siguen en, eh, en esas condiciones. Sí, eh, lo disfrazamos un poquito para hacer el evento, quedó re lindo. Claro. Pero eh, como nos tocó un tiempo espectacular, hacía calor y no tenemos ni una abertura atrás, así que nos vino el, el pelo pero como verán no tenemos vidrio al frente, son ventanas viejas, portones rotos, así que la idea es eh, ver eh, esa esas cosas y si las podemos solucionar, y no, la idea con lo que nos quedó, el poco dinero que nos quedó del evento era comprar hierro y enrejar todo atrás, y, y lo más económico es poner vidrio, porque si ponemos una puerta, lamentablemente la gente, como venimos está toda loca y capaz que nos rompen una puerta y nos roban y lo que yo no quiero es eso, entonces la idea es enrejar todo y con vidrios y una buena seguridad y adelante es eh, lo mismo, uh -huh. eh, cambiar la abertura y ver si podemos eh, cambiar todo lo que es estructura todo adelante porque no le entran eh, eh, tribuna, nada, entonces este fin de semana le, le hicieron falta tribunas, tuvimos que poner 300 sillas, no fue poco, gracias a Dios, uh -huh. así que la idea es un montón de cosas lindas, pero bueno, nos falta eh, lo, lo que conlleva a, a conseguir eso. Muy bien. Eh, eh, cuando arrancaron, de, dijiste, eran dos y dos más que venían por ahí, dijiste, con algún interés político, lo cual también es legítimo, si se quiere. Pero eran cuatro. Hoy, eh, ¿hay al, alguna persona más? Eh, Somos te, te, cinco, después... seis. No. <risa> bueno, se sumaron <risa> algunos más. Sí. Bueno. No, la familia eh, hemos trabajado, después sí, no, no, se sumaron, pero bueno, como a veces se sumaron porque uno era un evento y los previsaba, pero igual el lunes estábamos con el, eh, mi amigo y yo, eh, viendo qué podíamos hacer, eh, y eso, no sé si es bueno o malo, pero nosotros le seguimos poniendo ganas, seguimos sacando, pedimos un contenedor para seguir sacando tierra, porque todo el, eh, no lo hemos solucionado, uh -huh. seguimos trabajando, y bueno, eh, eso nos quita que el que no estén, no pensemos en ellos, seguramente que ellos solo tienen que empezar eh, a darnos una mano, pero estamos ahí, creo que en total seremos 7, 8, 8 y tengo un par de hermanos que también están conmigo ahí, así que esperemos eh, lo mejor para, para el club y poder brindarle lo antes posible, por lo menos lo que quiere eh, la gente o algo tengo más interesado en el tema del boxeo que de otras clases, o sea porque yo me identifico con eso, entonces hay mucha gente que pregunta ¿cuándo empiezan con el boxeo? empiezan con el boxeo Así que nada, tengo un par de pibitos que quieren dar clase ahí, pero como les digo siempre, eh, déjenos que podamos cerrarlo el club, porque si no ustedes se van, al rato entran y les llevan las cosas, entonces primero déjenos eh, tratar de cerrar el club, eh, como nosotros queremos atar reja y todo, y después sí que darle la posibilidad de poner una escuelita de boxeo Javier Blanco, muchas gracias eh, por conversar, contar esto más vale que el micrófono está abierto para que digas lo que consideres oportuno en este momento también, así que este vamos a seguir le, le, el devenir del club de Villa Parque que en algún momento eh, supo dar luz al barrio en esa zona y que después se fue cayendo son este, experiencias sociales que no es la primera vez que pasa y no va a ser la última micrófono abierto Para que no. digas lo que necesites Bueno, agradecido por, por la invitación Y por que nos dejen contar nuestra historia Que está bueno Y sí, lamentablemente le, No solamente le pasó a Villapar Que le pasó a muchos clubes eh, Muchos clubes, como clubes inmensos Yo soy de Santa Rosa Y veo como claro. lo, lo, lo saquearon al Club Santa Rosa Y y así que creo que el nuestro es un, una frutillita nada más o algo que sí. le pasó, pero a esos clubes inmensos que le sacan todo es jodido, así que esperemos tratar de que poder remontarlo y poder apoyar a mucha gente, sea deporte, lo que sea, lo que fuese, eh, para lo que es el día de mañana decir, hicimos unas cosas lindas. Así que nada, agradecido y bueno, mucha fuerza para la gente de Bahía que está pasando un mal momento. Y poder también ver si podemos juntar algo, vamos a ver la iniciativa esa para tratar de también eh, darle una ayuda a esa gente. Y bueno, ojalá que los pampeanos podamos ayudar y mirar siempre para adelante. Eh, porque la lluvia a veces nos pega acá. Yo el día del festival estuve sacando agua hasta las 6 de la tarde. Claro, fue la sucesión de días de lluvia, de la sí, última lluvia. Sí, y bueno, pero no, no quita que por ahí la esperanza siempre esté para todos. Gracias. Javier, gracias de vuelta. Javier Blanco es presidente de la asociación vecinal que está recuperando el club Villa Parque.